Capítulo 28. En los últimos días se establecerán muchas iglesias falsas. Enseñarán doctrinas falsas, vanas e insensatas. Abundará la apostasía por motivo de los maestros falsos. El diablo enfurecerá el corazón de los hombres. Él enseñará todo género de doctrinas falsas. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí que os he hablado según el Espíritu me ha constreñido. Por tanto. Sé que ciertamente se han de verificar, y las cosas que se escribirán, procedentes del libro, serán de gran valor para los hijos de los hombres, y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, «He aquí que yo, yo soy la del Señor», y dirán las demás, Yo, yo soy la del Señor, y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, Escuchadnos y oíd nuestro precepto. Pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra, y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto, si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien y también habrá muchos que dirán comed bebed y divertíos no obstante temed a Dios pues él justificará la comisión de unos cuantos pecados sí mentido un poco aprovechaos de alguno por causa de sus palabras tended trampa a vuestro prójimo en esto no hay mal y hacer todas estas cosas porque mañana moriremos y si es que somos culpables Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. Sí, Todos se han salido de la senda, se han corrompido. A causa del orgullo, y a causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios, roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza. Sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. ¡Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten el recto camino del Señor! ¡Ay, ay, ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno! hay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez, y vilipendian lo que es bueno, y dicen que no vale nada. Porque llegará el día en que el Señor Dios visitará súbitamente a los habitantes de la tierra, y el día en que hayan llegado al colmo sus iniquidades, perecerán. Mas he aquí, si los habitantes de la tierra se arrepienten de sus iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. Mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus empiternas cadenas, y serán movidos a cólera, y perecerán. Porque he aquí, en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, Todo va bien en Sion, Sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas, y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otros los lisonjea, y les cuenta que no hay infierno, y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así le susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay rescate. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno. Y la muerte, el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgado según sus obras de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos si un lago de fuego y azufre que es tormento sin fin por tanto ay del reposado en sión ay de aquel que exclama todo está bien sí si ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, hay de aquel que dice, «Hemos recibido, y no necesitamos más». Y por fin, hay de todos aquellos que tiemblan, y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca, la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso, tiembla por miedo de caer. Hay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios, y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría; pues a quien reciba, le daré más. Y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aun lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Ay de los gentiles, dice el Señor Dios de los ejércitos, porque no obstante que les extenderé mi brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos».